Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, Verónica, hay una enfermedad equina, eh, encefalomielitis, eh, que b、bueno, u está generando preocupación en todo el país.、Eh, hubo un caso sospechoso en la Pampa que fue descartado. A ver, ¿qué, qué nos puedes contar de, de esta enfermedad? Sí, eh, bueno, eh, la verdad que la encefalomielitis nos preocupa bastante a todos porque es una enfermedad zoonótica, como saben. Eh, la pueden contraer tanto los caballos como también el ser humano.、Eh, por suerte, la cepa que bueno ya hace dos semanas que se confirmó el primer caso y la, se pudo separar la cepa que está causando, y dentro de las tres que existen, es la, la menos agresiva,、eh, tanto en el caballo como en el humano, digamos.、Eh, En el caballo hay una de las cepas que genera mucha mortalidad. Esta es de las tres la que menos mortalidad genera, pero bueno, lamentablemente、uh -huh. al día de hoy、eh, ya han fallecido varios caballos por, por la enfermedad. n o、uh -huh. eh, Acá en La Pampa,、eh, por suerte, a hoy、eh, nada, estuvo este caso sospechoso que por suerte se descartó y no hay hoy oficialmente algún caso confirmado. Pero bueno, cada vez la tenemos más cerca. Ya anda por el sur de Córdoba, en el oeste de Buenos Aires.、Eh, y, y bueno, y hay casos sospechosos en Río Negro, pero bueno, todavía no confirmados.、Ah, eh, ¿Qué síntomas eh, provoca eh, esto? La sintomatología、eh, en el equino es principalmente nerviosa, por eso genera, bueno, hay muchos videos circulando, la, la realidad es que es muy feo de ver,、eh, sí. porque tiene preferencia el virus por el sistema nervioso y genera、eh, deambulación, el caballo está como perdido, se choca las cosas, gira en círculo,、eh, la verdad que son cuadros que no linos d de ver, digamos, ninguno,、sí. pero、eh, la verdad que genera mucha desesperación. Eh, a, un, a los propietarios ver a su caballo en ese estado. n o Claro.、Eh, ¿Y al ser humano también,、eh, si se llegara a contagiar, le pasa lo mismo?、Eh, el ser humano, principalmente, lo que está d escrito y más en esta cepa, es、mm. dolores de cabeza y picos febriles.、Mm. Eh, principalmente, eso puede terminar atacando al sistema nervioso. Pero、mm. lo más común es, muchas veces, más esta cepa que es mucho más suave, es, es que lo c u r s e n simplemente con. Con dolores de cabeza fuerte y con acefalea y, y picos febriles.、Eh, bueno, en los hospitales ya están advertidos que ante esto se sospeche y se tomen muestras, digamos, como para、claro. estar en alerta. Eso fue lo que sirvió que se declarara, digamos, el, la alerta sanitaria, que principalmente es eso: se activan los protocolos para ante cualquier caso bueno, pensar que puede llegar a ser esto y descartarlo, ¿no? Claro.、Eh, así que el tratamiento en el ser humano es ese.、Eh, sí, y. y el...、eh... ¿Y en los equinos? ¿Qué, qué, qué se puede hacer? ¿O ¿Y qué hace? En、hacen? los equinos, bueno, la realidad es que no hay un antiviral,、uh -huh. no hay algo contra el virus, entonces los, la terapia, digamos, consiste en sintomática, digamos, en mantener las, las constantes, o sea, hidratar,、uh -huh. y, y se trabaja con nada, toda medicación para lo que es el sistema nervioso, ¿no? Con complejos vitamínicos que r e f o r z a n todo el sistema nervioso. Antiinflamatorios como para proteger,、claro. pero nada, es todo paliativo. No es que haya un antiviral, sino que se trata la sintomatología, claro.、Eh, Verónica, ¿y, ¿y cómo se transmite al ser humano desde el animal? En realidad, el vector en ambos casos, tanto para las personas como para el caballo, es el mosquito.、Ah, Por eso es、mirá. la rapidez con la que se está transmitiendo, digamos, es el mosquito común. El mosquito común, el mosquito,、uh. o sea, son varias especies de mosquito, pero entre esas el mosquito que se forman los charcos,、sí. eh, por eso es que nada,、eh, va tan rápido, ¿no?、Eh, uh. En realidad el virus se encuentra en las aves silvestres en general, también en aves como los gorriones,、uh. y en algún momento siempre se mantiene ahí, en algún momento algún mosquito picó ese ave, contrajo el virus y. Eh, ahí ese mosquito pica al caballo o a la persona y le transmite el virus、sí. eh, el caballo no contagia por ejemplo al ser humano lo que puede pasar es que un mosquito lo picó al caballo que estaba justo enfermo y te picó a vos que estabas al lado y te lo pudo transmitir digamos por eso se pide que todo aquel que está trabajando con con los animales afectados y demás que es,、eh, utilicen muchas medidas de, de control no ante la picadura del mosquito para Para evitar ser contagiados. Claro, las medidas preventivas son las que escuchamos cada vez que se habla de dengue. Exactamente. exactamente. Hay que tratar de controlar el vector que es el mosquito y uso de repelentes. Y de hecho, hoy en los equinos, la principal medida es el uso de repelentes.、Mm, claro. eh, ¿se ha, eh, prohibido, ¿Todavía está prohibida la, la circulación de equinos de una provincia a otra? ¿Cómo, cómo está eso?、Eh, ¿Sigue vigente esa prohibición o no? En realidad, en lo que a, nos, a lo que nosotros respecta, no, lo que se prohibió、mm. es el movimiento de caballos desde las provincias donde tienen casos confirmados hacia otras.、Mm. En el caso nuestro, al no tener caso confirmado, todavía no tenemos prohibición, pero sí se recomienda、eh, tratar de movilizar lo menos posible a los caballos.、Mm. ¿Por qué? Porque. Tenemos caballos que son、eh, subclínicos, como en muchas enfermedades tienes el famoso s u b c l í n i c o e s el caballo sintomático, que、mm. por ahí lo tiene el virus, pero no, tiene, no llegó, tenía un buen sistema inmune o estuvo vacunado, entonces、eh, no generó sintomatología, pero lo tiene.、Mm. Lo pica un mosquito y pica otro caballo y, y, bueno,、claro. y así se sigue desarrolando. Por eso lo que está en la recomendación de s e n a s a es disminuir el movimiento de caballo.、Eh, No,、eh, nada, al mínimo. Claro, Verónica, ¿y solo a caballos、eh, de los animales、eh, afecta esta enfermedad o, o han aparecido en, en otros animales? No,、eh, circulaba como que podía llegar a aparecer y que podía、uh -huh. estar en pequeños animales, pero la realidad es que no hay nada confirmado. Los、uh -huh. principales, digamos, que se ha estudiado con de años y demás, es que en general、eh, nada, es el ser humano y el caballo. Sí.、Uh -huh. eh, h a y había sospechas en pequeños, pero bueno, quedó como que podía haber sido transmitido a animales pequeños, como perros, gatos, pero la realidad es que no, no se logró aislar el virus.、Claro. ¿Y este virus circula qué, en esa temporada? ¿Por, por el mosquito o no? t a m b i é n En realidad está todo el año. Lo que、mm. pasa en general son enfermedades que, como requieren al mosquito como vector,、eh, claro. aparecen más en las épocas de primavera-verano, porque es donde. Nada, n o encontramos con mayor cantidad con la presencia del vector. O sea, el virus está todo el año, están las aves y muchas veces también, cuando las aves migran y demás, lo van llevando de un lugar a otro. Pero a la medida que no esté el vector, es difícil que, que, nada, que haya propagación del virus. Cuando aparece el vector, que es más en primavera-verano y en épocas lluviosas, como bueno, ahora justo venimos que nos está pasando, que por suerte llueve, pero también aparecen este tipo de. De, de enfermedades, ¿no? Sí.、Eh, ¿Qué dura la enfermedad, digo, de, si un animal después se, se repone de esto? Cuánto, ¿Cuánto dura el cuadro? No, el, y el cuadro en general van algunos caballos,、eh, colegas, yo por suerte acá no hemos tenido y no he tratado、sí. casos, pero colegas de, en otras provincias、sí. eh, con los que estamos en contacto, en general, el caballo que, que, que, no, que no muere,、mm. eh, en cinco días se van recuperando,、mm. tal vez. A veces, cuando tenés cuadros neurológicos, por ahí alguno tarde un poco más, 10 días en recuperarse, pero en general, eh, eh, una vez que pasan las sintomatologías fuertes,、eh, se recuperan en días. Verónica, ¿y recordás、eh, una cantidad de casos similar en algunos otros años anteriores a lo de ahora? ¿O esto es extraordinario? Mira, esto es extraordinario. En realidad, el último brote que hubo en Argentina fue en 1988.、Uh, Imagínate,、no. ni había nacido. <risa> que,、eh, fue el último brote que hubo y que por suerte fue solo en equinos. Tampoco hubo casos. En ese momento no se reportaron、eh, casos en humanos.、Uh -huh. eh, y, y desde ahí,、eh, bueno, no había habido más brotes. Claro, bueno, bueno、eh, estar atentos y atentas, entonces,、eh, exacto, sobre todo si estás sí, en、cuidado. contacto.、Eh, este, y bueno, la misma recomendación que con el dengue, justo que viene esta época también. Exacto, exacto. Sí, sirve para también reforzar contra el dengue. Dale.、Eh, Verónica, no sé si quedó algo, sino muchísimas gracias por todos los datos estos. No, no, por favor, de nada.